Señales del fin del mundo. Y faltan tan solo 10 minutos para que todo esto se vaya al desagüe. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Javier Sevillano nos lo va a contar. Señales del fin del mundo. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, hermosuras. Hola, Javibis. Imaginaos que en vez de estar aquí en este. en este estudio tan maravilloso, estuviéramos en Japón. Los japoneses de esto saben un montón porque ellos desde hace ya unos cuantos años tienen una amenaza permanente y para ellos el mundo se puede acabar en diez minutos, con lo cual tienen muy planificado qué hacer en los últimos diez minutos antes de su apocalipsis. ¿En ¿Serio? Y su apocalipsis se llama Corea del Norte, lógicamente. Mm. Ellos ya han tenido alguna experiencia de tener algunos misiles sobrevolando el espacio aéreo japonés, eh, algunos misiles del señor este tan majo que vive en Corea del Norte. Eh, y entonces, eh, concretamente, eh, ha, ha habido alguno que ha mm, pasado tan cerca, tan cerca, como a 200 metros por encima de sus cabezas. <coughs> y entonces ellos lo que tienen es planificado ...un sistema en el que saber qué hacer en los últimos diez minutos... ...en el caso de que, este, eh, de que estos misiles destruyan completamente Japón. Eh, tardarían diez minutos en llegar un misil hasta Tokio... ...tardaría algo menos en llegar, por ejemplo, a Osaka... Eh, Japón tiene 13 millones de habitantes aproximadamente, o sea, cada ronda los 2 millones y medio aproximadamente también, con lo cual la devastación sería otra vez algo enorme. ¿no? Como ellos tienen desgraciadamente ya mucha experiencia en holocaustos nucleares, lo que han hecho desde hace ya casi 15 años es tener planificado que hacen en esos 10 últimos minutos una vez que sus eh, alarmas detectan que un misil va a. Eh, eh, impactar. impactar contra, contra Está, el eh, Esta es la, la gran pregunta. Faltan 10 minutos para que pase algo muy gordo. El fin del mundo. Lo que sea. Donde sea y como sea. Faltan 10 minutos. Los japoneses han que hacer el resto, ¿no? Claro, lo, pero... Eh, Es complicado, sí. ¿Qué, ¿Qué harías tú, Javier? ¿Qué haría esto? ¿Yo salir corriendo? Sería una solución. ¿No claro, salir corriendo? Claro, pero, pero, hace? la vas a cagar ¿La igual. La vas a cagar prácticamente igual. O se supone que la vas a cagar igual. La vas a cagar igual a, a cagar igual en un país claro, pues, en el que no hay estructuras pensadas para ello. Por ejemplo, en los últimos años Japón es el país eh, que más refugios nucleares, incluso individuales, incluso claro, domésticos, es cosa, por así decirlo, entonces, ha fabricado. Eso, digamos que tiene, para salvarte. tiene una, indust una industria, que decir una eh, mentalización de este tipo de holocausto nuclear, debido a su historia mm. eh, eh, en los últimos 100 años, pues eh, en la que eh, dotara la, eh, la población de... Eh, refugios antinucleares no es pensar en cosas raras como puede ser en, eh, visto desde nuestra perspectiva, desde nuestra cultura, ¿no? Eh, como ellos ya han tenido la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, como tienen muy cerca a, a, un, a un señor que se le puede ir a volver a ir la, la, la cabeza en cualquier momento y experimentar sobre la cabeza de miles de, de, de sobre millones de, de japoneses, tienen una serie de infraestructuras, por así decirlo, y lo que pretenden es... Um, Eh, eh, eh, tener el, eh, en la cabeza, que todos los japoneses tengan en la cabeza una serie de pautas para minimizar lo más posible este, eh, esta hecatombe nuclear, por así decirlo. ¿no? Entonces, de momento de hecho, ellos tienen un sistema que se llama la alerta J, que es una alerta a nivel... es, es, es una alarma a nivel eh, eh, nacional, a nivel de, de todo el territorio japonés, eh, que detecta por medio de satélites, en cuanto hay un vuelo sospechoso de algún misil más proveniente, <ríe> si, si este eh, eh, proviene de Corea del Norte. Eh, lo que, eh, eh, de forma inmediata, alarma, eh, o sea, po eh, pone en, eh, eh, en contacto Todos los eh, sistemas de difusión de alarma en emisiones de televisión, emisoras de radio, en sistemas de altavoces nacionales e incluso por redes sociales y, y mensajería móvil. ¿no? Es un sistema que nació en el año 2007 y de lo que se trata es de acelerar los tiempos de reacción y evacuación a estos eh, dispositivos, a estos centros ya preparados para estas, eh, estos apocalipsis nucleares. ¿no? Los funcionarios japoneses tienen establecido un sistema, un, un sistema de entrenamiento eh, que una vez detectado el, este, esta amenaza, eh, se tardaría tan solo un segundo en empezar a informar A, la, digamos, ...a las redes locales... ¿no? ...una vez detectado por la red central... ...digámoslo de alguna forma... ...en un segundo se transmitiría a, la, a las redes locales... ...y las redes locales tardarían entre 4 y 20 segundos... ...para transmitir esta alarma a los ciudadanos... ...el objetivo son los 10 primeros minutos... ¿no? Tener, eh, poder, eh, ...tener prácticamente eh, informado a todo el mundo... Eh, en, ...en los 10 primeros minutos que en ese espacio de tiempo va a haber un, una, hay una amenaza evidente nuclear, ¿no? como no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un refugio nuclear. Eh, eh, en, en relativamente cerca si sí, en algunas ciudades en algunos centros y tal pero claro en, en zonas rurales esto es más complicado lo que se ha eh, difundido son los mensajes en cinco idiomas en japonés inglés mandarín eh, coreano y portugués y en estos idiomas porque en Japón hay pequeñas poblaciones chinas coreanas y brasileñas para que los eh, ciudadanos que no están cerca de un, de estas ...estructuras preparadas especialmente... Uh -huh. ...tengan la posibilidad... ...de eh, realizar una serie de pautas... ...muy sencillas y... ...minorizar lo más posible... Eh, ...los efectos... ...de, este, de esta hecatome nuclear... ¿no? ...evidentemente... ...en los folletos oficiales... ...si a un ciudadano en el exterior... ...le pilla una de estas eh, amenazas... ...el mensaje que difunden es que... ...intenten escapar a un lugar cubierto buscar edificios robustos Que los hay bastante eh, frecuente en, en, en todo Japón, o un centro comercial subterráneo cercano, que en muchas ciudades lo existen, y eh, también a las familias eh, se las eh, eh, informa que eh, permanezcan en sus, hogar, en sus hogares y a ser posible bajo suelo no en, en sótanos o en superficies bajo eh, el nivel del suelo de la calle por así decirlo, ¿no? ¿no? Absolutamente, sí, sí, totalmente absolutamente. No sé si es mejor eso o dejarse o dejarse de, matar ¿no? sí, sí, sí porque <risa> no. esto parece que es que los vivos se envidiarán a los muertos ¿eh? ¿qué los? los vivos se envidiarán a los muertos en este caso en este caso hombre pues uno, es no sabe panorama, cómo, es, uno no es, sabe cómo, salde, cómo de, saldría de, de, evidentemente, evidentemente los, los japoneses tienen su experiencia en esto y la experiencia no ha sido buena ni la de los muertos ni la de no, los no, vivos lógicamente ¿no os acordáis cuando hubo esa amenaza que luego fue una falsa alarma que fue un fallo que salió en el radar como unos posibles eh, misiles que iban hacia Hawái y que podría eh, coger... Eh, ¿Fue el año pasado no? ¿Fue hace mucho? Ah, sí, sí, sí, Claro, claro. Pues, pues hubo un estudio que una de las cosas que hicieron, no sé si fue en los últimos cinco minutos o qué, era en vez de coger, y algunos llamaron a sus familias, parecías que le querían porque pensaban Ay, que iba a haber... Iban la a morir. mayor parte de gente lo que hizo fue con las a páginas cachondas. Eh, exactamente, a ver, sí, pornografía. Eso sí, sí, sí. es lo que estuvieron en últimos... haciendo en los últimos bueno, minutos. Pues esto no es lo que recomienda el gobierno <ríe> japonés. Precisamente, <ríe> creo, creo creo yo. Sino lo que más recomienda, pues en fin, ya sabes, lo de eh, cubrirse la cabeza con una chaqueta, la boca y nariz con un pañuelo, escapar del lugar de la, de la, de la explosión una vez en casa, quitarte la ropa contaminada meterla en bolsas de plástico, sellarlas y eh, lavarte con, con eh, la cara y, y ducharte, bueno eh, eh, si todavía el agua no está contaminada claro, claro, si, claro si no ha explotado que... todavía la, la cosa, y lavarte con agua y jabón y, y todo esto y bueno, ya si te sobra algún minutillo son, eh? <risa> te puedes meter y, y, y, y las líneas no se han caído <risa> ay, ¿no? todavía no se hagan, han caído lo que sí te puede ocurrirte claro, si te pilla en el colegio o en la escuela claro, o en ay. el instituto o algo así como puede pillarla muchos niños o adolescentes japoneses pues lo, lo que les van a hacer obligar es me, meterse debajo de las esas imágenes que hemos visto mucho y ¿no? de meter, tienen... debajo de, de, de la, del pupitre que tú desde aquí dices bueno y eso vale para algo bueno pues no sé si vale para eh, algo tiene verdad, el protocolo no vale, también vale, es protocolo. por los terremotos que, claro. que, que tienen muchas alarmas de terremotos sí, sí, y es, tienen las la construcciones también es, para los terremotos pero sobre todo claro esto está muy preparado por el vecino tan especial que tienen y porque es un país mucho más preparado para estas hecatombes que otros países que no hemos padecido eh, estos, est est estas, eh, estos finiquitos, por así decirlo, estos, estos finiquitos, finiquitos ah, sí, absolutos, sí, sí. ¿no? Y entonces, pues aquí en España, yo no sé cuántos eh, refugios nucleares habrá, pero de luego ni tú ni yo vamos a entrar, haya los que haya, ¿no? Y en ja países como Japón sí eh, hay una cierta industria inmobiliaria sí, sí, sí. Que, que se dedica a fabricar estos refugios nucleares de, exactamente. Es mucho más refugios, frecuente y además sí, sí, sí. en sitios de aglomeraciones y demás, eh, ahí hay, hay sus refugios nucleares preparados para estas situaciones. ver gracias. Mañana más. Dentro de 10 minutos veremos. Sí, sí. Si eh, estamos, si estamos. Yo, yo me pego aquí lo de la contamos, mesa. Eh, Contaremos eh, qué se está haciendo y qué vamos a hacer. Eso es. Bueno,